¿Para que te pasa un mate? ¿Toma mate? Leo? sí. Está, bueno, medio, está medio medio vaya No me sé, viste ¿Lo que, que algunos. Está que... no, no, no, no, no, medio medio. A veces frío lo tomas, viste frío. Bueno, este se me reposó un ratito. <ríe> <Sí>. <risa> <risa> y nada, porque pasa que uno de, una, de una frase a otra puede estar en media hora, viste. Hasta, que, hasta que salga bien. Este, esta frase y lleva mucho tiempo. Esta frase que él me dice, que vos no podés eh, ver, yo te cuento, dice Patagones volcado cero. De las cruacas al río, al señor Intendente José Luis Sara, dice requerimiento público de volcado cero, de volcado cero, de las cruacas de Patagones al agua del Río Negro. Está acompañado por un montón de firmas, y dice, de nuestra consideración, los abajo firmantes, vecinos, vecinas de Carmen de Patagones, nos dirigimos a usted con el fin de exigirle la inmediata disposición de obras a fin de concretar el volcado cero de los efluentes cloacales de Patagones, que impunemente son arrojados crudos al agua del río Negro. La misma agua contaminada que, tras la marea creciente, vietmenses y maragatos, habremos de beber. Volcados cero patagones. Ah, y además ponen una frase fuerte que es, no te bañes en el río con marea creciente. Claro, claro. Bueno, y acá... Muchas, por suerte, muchos vecinos que se hacen eco y acompañan esta firma. Esto fue presentado, y saca Mesa de Entrada, 5 de febrero. Sí, fue presentado ayer y fue hablado con el intendente Sara. Yo hablé con el intendente, él mismo me dijo que que él había iniciado la gestión, no sé si en el gobierno anterior, con, el, no, con este gobierno, como para que esto no siga pasando, porque no es razonable, es irracional. O sea, las cloacas de Patagones... ...como las de Viedma... ...pero tengo entendido que Viedma... ...ya está haciendo la obra... Sí. Para, ...para lograr el volcado cero también... ...pero las cloacas de Patagones... ...se vuelcan... ...no sé... ...a, a, a dos kilómetros... De, ...del puente viejo río abajo... ¿no? Uh -huh. ...y cuando el río crece... Eh, ...crece durante cuatro horas... ...cuatro horas veinte... ...a tres kilómetros por hora... ...eso son doce kilómetros... ...entonces es una masa... ...de agua con todos los excrementos... ...que sube, que llega arriba... ...que llega que llega hasta las orillas de Patagones... ...que llega a las orillas de Viedma... ...que llega hasta las tomas de agua... ...no me meto con el tema del agua potable... ...porque reconozco la responsabilidad... ...de, de los técnicos que están... ...que son responsables de la potabilización del agua... ...de cualquier manera... tienen que eh, potabilizar agua que son conscientes que está mezclada con, con excremento ¿no? entonces y después bueno, esa agua sigue y la gente se baña en el río, por eso no se baña en el río con marea creciente, si bien cuando baja bueno toda, to, to, to, todos esos afrentes bajan también, pero eh A lo que voy es que no es sensato que sigamos haciendo esto, sobre todo cuando estas, estas est est estos efluentes se pueden llevar a través de un sistema eólico, se pueden impulsar a la, a la zona de bardas, arriba... Uh -huh. como para ser utilizadas como riego forestal. Es lo que va a terminar pasando con Viedma. Es lo que pasa con Viedma, es lo que va a terminar pasando con Viedma y también lo tiene que hacer Patagones. Pero lo tiene que hacer desde la sensatez, porque seguir volcando las cloacas es, es este, es un tema anacrónico, es un tema como que ya no, no se concibe que siga pasando, y, y soy consciente que el intendente Sara. Eh, asume esta cuestión también, nada más que bueno, es pero un cómo tema le que se vos? tiene concretar. ¿Cómo percibiste? Te... Digamos, ¿Vos lo viste intendente dispuesto, que el intendente? convencido? ¿O hubo sí, eh. una más para tramitar? Lo que pasa es lo siguiente: como me dijo también un funcionario, me dijo una vez, bueno, pero también tenemos el reclamo de viviendas. Claro, por eso te decía. ¿no? Entonces, y tenemos una plata, un dinero, una plata. ¿Qué hacemos, Silvio? Construimos. 35 viviendas o hacemos la planta de tratamiento. ¿Así te lo planteo? Y y, eh, eh, y y entonces uno se queda, yo no voy a andar haciendo un trabajo para que 35 familias no tengan su casa, obviamente. No, está claro, está claro. Tiene que ser para las dos. Hay tiene que haber medios como para las dos. para para las dos prioridades porque esas 35 viviendas son 35 no me acuerdo si dijo 35 trescientos sí. 350, pero son múltiples claro, equivalentes, digamos, sí, sí. Una, un, eh, que se van a in, van a incorporar sí. al sistema cloacal y que van a hacer, pero bueno, somos 30.000 personas, 30.000 familias en Patagones que volcamos las cloacas al río son Y y, y, y esto tiene que pasar por la sensatez. ...la sensatez de las prioridades... ...la sensatez de la prioridad del río... El, ...el río no es una cloaca... ...Neuquén vuelca las cloacas de 450.000 familias al río... ...y después Regina... ...y después Hipoletti... ...y después Roca... ...el río cloaca... ...y encima en un río que no trae agua... No trae agua. El río, cuando baja el río, lo vemos todos que, que, que se forman esos bancos porque el agua se reserva en las represas para generar electricidad. Sí. Entonces bajaron el caudal de agua de 900 metros cúbicos por segundo a 300 metros cúbicos por segundo. 300 metros cúbicos por segundo que reciben todo ese caudal de cloacas, que reciben los agrotóxicos, uh. que eh, eh, el mismo... Eh, que, el, que, el, la, eh, que el mismo bajo caudal hace que eh, eh, el agua corra más lenta, se transparente, pase, pase más la luz del sol, hay mayor actividad fotosintética, se generan más algas, y encima de todo esto el fracking de vaca muerta. Todo lo que es vaca muerta... Todo esto que promocionan desde todos los ángulos, desde el ejecutivo, legislativo, judicial, sí, sí, sí, sí, gremial, empresarial y publicitario, todo se desarrolla mediante el uso y la fehaciente contaminación química y subterránea y petrolera del agua, del, del agua de los ríos Limay, Neuquén y Negro y, y de las napas subterráneas. Fracking, quiere decir fractura hidráulica horizontal. Es un sistema para extraer petróleo donde se hace el pozo, se llega al yacimiento de esquisto que es donde hubo gas y petróleo, ahí se tuerce el taladro en forma horizontal, se avanza en unos 2500 metros en forma horizontal. y en, en, en, ese, en ese conducto horizontal cada, se hacen incisiones eléctricas cada, cada 150, 200 metros y después se impulsa desde arriba agua, unos 35 millones de litros de agua que sacan del limay o del negro o, o ahora en el caso de Allen las, ¿Sí? los pozos petroleros están en, en Allen están entre las chácaras frutícolas Eh, eh, se si, si impulsa agua que mezclan con unos 400 químicos y con una presión tan formidable que fracturan la roca por eso se dice fractura hidráulica horizontal fracturan la roca y desde la técnica No saben cuál es el límite de la grieta que provocan para porque lo que necesitan porque están es, dos mil metros abajo que el, porque están nada. tres mil exactamente porque ellos lo que necesitan es fracturar la roca para porque el gas y el petróleo está encapsulado está encapsulado precisan partir la roca de que de la cápsula esa que contiene el gas y el petróleo como para que se filtre por ahí si la grieta llega a la napa ...que es lo que ha pasado en muchos países... Claro, no ...se produce un surtidor... ...de gas... ...de gas metano... ...y de petróleo... ...al agua que necesariamente... ...por el sentido de cuenca... ...va a filtrar al río... ...va a filtrar al río... ...y entonces... Eh, eh, ...necesariamente ese gas y petróleo... ...van a llegar al agua nuestra... ...es... Es un principio, el, el, el, el problema central es que eh, se revirtió eh, el principio esencial de vida que da el agua de un río por el de un servicio público. Se usa el agua para generar electricidad, para sacar gas, para sacar petróleo y para ser receptora de todas nuestras cloacas. cuando las cloacas muy bien se pueden llevar a las bardas y ser utilizadas para riego forestal es una cuestión eh, eh, que encierra por detrás una corrupción enorme porque son conscientes de lo que pasa pero ya denunciar la corrupción es, es, es una cuestión de hartazgo no es una cuestión de hartazgo ...porque ser consciente de que se hace eso... ...ser consciente de que el fracking de vaca muerta... ...se desarrolla mediante el agua que vamos a beber... ...y que haya un ejecutivo, que haya una legislatura... ...que haya un poder judicial... ...que silencie este tema... ...yo tengo presentada una denuncia... ...por el uso y contaminación de agua... ...ante la jueza Mirta Filipuzzi ...en la justicia federal... que lo único que hizo esta jueza eso no es mi jurisdicción entonces lo mandó mandó la denuncia a, a Neuquén entonces siga esto en Neuquén porque yo acá pero señora usted bebe la misma agua que bebo yo entonces bueno fui a plantearle esta situación a la defensora del pueblo Adriana Santagati creo sí. que se llama Adriana Santagati entonces déjeme sus datos que yo lo voy a llamar me dijo la secretaria Y nunca llamó eso es complicidad eso es complicidad en una estructura corrupta que se sostiene a todos de la jueza, de la defensora del pueblo y de cada uno de los legisladores que siguen aprobando esta cuestión, desde el ejecutivo del legislativo y el judicial y el gremial y el empresarial agua por petróleo se resigna agua por petróleo es un principio filosófico Que muestra un, y es que es un punto de inflexión en el marco del desarrollo humano el paradigma a tratar es de redistribución demográfica este río va a albergar a cientos de miles de familias. en no más de dos generaciones porque la estructura demográfica no tal como está presentada hoy no se, no se puede seguir sosteniendo la naturaleza no puede seguir sosteniendo la demanda alimentaria calórica y combustible que demandan 13, 14 millones de personas juntas por eso eh, eh, eh, en dos generaciones la explosión demográfica de las grandes concentraciones va a ser enorme, y a dónde se van a dirigir a dónde haya agua ¿Y qué agua se le va a ofrecer a los hijos de nuestros nietos? Yo estoy hablando de los hijos de nuestros nietos. O de los nietos de nuestros nietos. Porque la vida continúa. Entonces, esta situación actual que nosotros estamos aceptando, esto es de una irracionalidad social absoluta. Absoluta. Pero no es... social es individual, es porque la sociedad está formulada por personas y las personas son como esta señora Mirta Filipucci Adriana Santagati los legisladores, los concejales o no son conscientes los concejales de Viedma, de Patagones, de Chuelechuel de Neuquén, de lo, de lo que está pasando y los legisladores de Neuquén los legisladores de Neuquén Con el clan zapaga la cabeza. Con el clan zapaga la cabeza. Felipe Zapag, Luis Zapag. Sí. Ahora la otra Zapag que está también. Eh, eh, mantienen ahí una estructura de poder a través del movimiento popular neuquino que es tremenda. Pereira. Pichetto, eh, Basta. Basta. no, no va más, le pido a la audiencia que lo comente, por favor que lo comente pero en, como es tan grande y es tan integral estas cosas hay que tomarlas de a una empecemos Patagones, las cloacas a las verdas por el río Forestal veremos después qué pasa con el fracking de Vaca Muerta, donde hay una denuncia que en algún momento va a tener que prosperar sí. porque en algún momento esa denuncia va a tener que prosperar porque una jueza a mí no me puede decir no es mi jurisdicción Mierta Filipuzzi y una y una defensora del pueblo Adriana Santagati ya lo voy a llamar y no llama nunca. Entonces ahí hay complicidad. Sí, eh, te escucho y además hemos charlado hace mucho tiempo. Cuando me enteré de la planta de, de Volcado Cero en Viedma, eh, me acordaba yo que hacía 20 años vos decías cómo hacerla, y digo, bueno, mirá, lo van a hacer como decía Elvio en su época. Hace tiempo decía que esta era una de las posibilidades. Para y, y ahora el motivo, recién está charlando yo, con nosotros, es que lo ha, pre, ha presentado Volcado Cero, junto con un montón de vecinos, vecinas, vecines que se sumaron. Eh, le han presentado esta nota al intendente de Patagones para que... Yo creo que como intendente tiene que aprovechar esta nota y seguir empujando lo que él dijo claro, que está gestionando. Claro, es lo que me dijo, yo lo, voy, yo lo voy a sumar a la presentación que, que, que hicimos. Y... Pero ya le digo, entonces empiezan a jugar esta cuestión de las prioridades, ¿no? que la habitación de las familias. que ten... Lo que pasa es que es medio perverso plantearlo y... así. Bueno. Y porque bueno, porque está bien, ponele que hoy haces casas, pero dentro de 20 años no, no pueden vivir esa familia. Pero no pueden, claro, Entonces, ah, eh, bueno, es complicado, pero fascinante. No, y además en una semana que yo te escucho y todos te van a, te reconocen del tiempo de lucha todo, donde hay esta semana hubo mucha movida en distintos lados, esto, Chubut está totalmente movilizado sí, a partir del, sí, del plan sí, minero que Chubut, ha instalado. Espanto, este y en y Río y acá Negro. Calcatreu. Bueno, por eso en Río Negro hubo movida Calcatreu, donde tantos años. Exacto, este por suerte hay quienes eh, No hay que darles agua. No hay que darles agua, hay que, eh, eh, tenemos que empoderarnos del agua. El agua es de la naturaleza y es nuestra. Uh -huh. Agua por petróleo, agua por metales, agua, es irracional. El agua es para la vida, es de la vida y para la vida y nada más. Elvio, gracias por venir, vamos a ir y seguimos siempre con este tema. Nos tenemos que ir ahora al informativo latinoamericano de ALER, eh, también, que es temática a nivel continental, eso que, que hablamos con Elvio. de cómo la caja fuerte y rápida para muchos estados, que es el, la minería este, va dejando atrás algo tan lógico que es priorizar el agua Nada más sí, la años. minería y el fracking ¿eh? sí, sí. y el fracking porque del fracking no se habla el fracking es vaca muerte vaca muerta es la panacea pero el vaca muerta se desarrolla mediante el uso y la fehaciente contaminación química y petrolera del agua que cada uno de todos vamos a beber Erwin Mendioros con la mañana acá de Radio Encuentro, ahora nos vamos a leer, vámonos.